luminarias como Errol Flynn, Michelle Simon, Edward con y una ciudad de mejor una realización nacional no quiere esto no quiere quiere la paz y aquí, A leer el diario a tu casa, loco. No, me llama la atención que Clarín le dedique la tapa a su revista a la negra Sosa y su vida amorosa. Dejemos, no de joder. ¿En qué estamos cayendo? Esto es Yolki Palki. Sí. Obviamente. Va a seguir hasta así. la una de la mañana. ¿Va a seguir Ajá. así hasta la una de la mañana? Porque pero cuando viene Luciano, una, pero después yo tengo que esperar el colectivo, <risa> ir hasta la zona sur, llevo dos y media a mi casa. Bueno, ¿y cuál es el y problema? La no, y no, no, ah, zona eso. sur, ¿no? En el sur del país. Esto culpa de robo. esa que te da plata y a la que tenés que ir a trabajar mañana? <risa> claro, totalmente. Esos socialistas. Sí, eso sí oh. te dan plata. Dale. Viste que mmm, para el Ah. Eso, pero ya per estaba pensando en, en otra cosa Jalea de perla Jalea de perla Bueno, ya per viene desde hace unos años sacando discos en vivo de todos sus recitales De hecho nosotros... A la página y lo... Claro, no, no, en realidad los tenés que pagar <risa> De hecho el año pasado nosotros presentamos el que hicieron en el Estadio Ferro, en Buenos Aires uh -huh. Que sale a los poquititos días de, de que se hace el recital, vos ya te lo podés bajar ello pago de unos 15 dólares o lo puedes pedir por correo y te lo mandan directamente ellos, sin pasar por discográfica Depeche Mode va a tomar la misma idea y a partir de mañana a partir del recital de mañana que comienza la gira, la gira se llama Touring the Angel porque el disco Nuevo de del disco el último disco de Mode, se llama Playing the Angel, entonces le pusieron el nombre de la gira Plain the Angel. Ya o sea, tocando al ángel. Porque todo tiene que ver con todo. Claro, ah. ¿sí? Hablando del Monseñor, tocando al ángel se llama. Bueno, van a ser 50 conciertos, conciertos en vivo. Y los 50 recitales vos después te los vas a poder bajar. Previo ah, no, pago pero, de una suma. Ah, pero antes no había que pagar. dinero siempre hay que pagar. Y, lo... y, antes, y los que tocaron en Buenos Aires, ¿cómo era que te los bajaba? Te los bajaba, lo bajabas, ¿Te lo bajabas te lo también. Te lo... Vos tenés te lo... que pagar. Lo que pasa es que yo el que no pago por de nada. Urgente, urgente. ¿Qué? ¿Dónde cargaste el programa de hoy? Perdón. En la carpeta de hoy, quizá en la car. Oh. ¿Una hora de diálogo? Oh. ¿Qué pasó? A que misterio, no lo sabemos. Bueno, ¿y dónde resolver eso. Algo? Bueno, ¿También? sí, me voy, a me voy a trabajar. Ustedes sigan de la acá. Haciendo no, chachar. con, con Billy hoy a... estábamos hablando de dibujos animados Entre de los Billy, 80. Por favor, sí, Billy, vení. Estábamos hablando de dibujos Cambio, animados Billy. de los 80. Mientras veníamos caminando acá, así que una buena oportunidad para rememorar. Nosotros vamos tirando nombres y vamos hablando mínimamente de qué trataban estos dibujitos, qué recuerdos nos traen, cómo nos traman. ¿Te parece o no? Dale, genial. Por ejemplo, decíamos, ¿te acuerdas? De los Centuriones, los centuriones no. ¿No te acordás de los centuriones? Y así no se puede hacer un bloque de dibujo animado. Ah, eran eso, que eran un montón de romanos. Mm, y no, estaban... no, no, eran tres que uno era tierra, el otro agua y el otro aire. Sí, y no. quedó uno se Poder transformaba. ¡Supremo! supremo. Exactamente, yo era el de tierra, vos cuál era. A mí me gustaba el de aire, pero en ciertas versiones. como que todos tenían el traje el pobre, lindo. el traje más o menos y el traje buenísimo. Claro, eran tres tipos de traje es Era como para ir un casamiento eh, transformado en avión. Estaba uh -huh. muy bueno. Que después le empezó a ir mal y tuvieron que contratar a uno medio ambiguo. Ah, sí, había aparecido. Pero no pero uno barbudo. ¿Y te acordás de los osos, Gumi? También. que sí, no sí. una Una, una clara vaya. apología a la droga. Ah, claro, está todo resuelto. Pero ahora seguimos los de dibujitos. Fue un fuego. problema semántico de que uno cree que el día comienza después y otra persona cree que comienza, termina. Yo... Para mí los días terminan, claro, cuando me voy a dormir, es ¿eh? mi filosofía. Entonces, sí, fue un te problema. A las 3 de la tarde y ya de, de, de comunicación interna, claro, sí. Claro. Vos, te contaba, entonces, te termino, en da, no, no, la idea. termino en mi historia. Termino mi historia, ¿no, la claro. no importa, fue para ah, rellenar nomás. Ah, sí, El bueno. tema es que los 50 discos de Pech Mode, los 50 discos no, los 50 recitales de Pech Mode de su gira que va a tocar primero en Estados Unidos y después en Europa, te lo puedes bajar enteritos o los puedes pedir en una edición especial que viene con fotos inéditas de la banda sacadas por anton koggin sí, ah, que tipo. es el responsable de crear la imagen de Patch mode de los 80s en adelante además de la de un, un, moderoso, un montón más gran, un tipo muy muy muy, muy importante dirigió por ejemplo eh, herrscheberg box de nirvana entre otros vídeos uno de los más importantes yeah. vamos a escuchar a de Mode haciendo cine en mí el pecador para en el nacho. mí un tema de Depeche Mode para nacho para que nacho todo siempre 411 8204 es el teléfono yolkipalki arroba hotmail la dirección de correo electrónico como ya saben pueden conectarse y chatear hoy en este momento con Luciano Bueno, eso Y Lisandro nos cuenta No estoy no tan loco como Billy y eso yo le voy a hablar con una persona normal por el capaz que nos aburra como... la, única, la única noticia La única de Only News Only news Que le importó a la gente de Park y es que ¿Qué? Una vez más, referidas a Rusia. ¿Rusia, claro? ¿Eh? ¿Chernobyl? ¿Los años de Chernobyl, no? Exactamente. Sí. Participan porcinos en Olimpiada Rusa. Era gente que la radiación las transformó en porcinos. No, no llegó a eso. Ah. Podría... Es una interpretación. Atletas porcinos llegaron a Rusia para competir en una Olimpiada. Son los 12 mejores atletas de la Federación de Deportes para Puercos que en esta ocasión tuvieron que demostrar su habilidad en tres disciplinas. Nado en el barro. No. Un triatlón podrían haber hecho. En la carrera de velocidad, los entrenadores de los porquitos tuvieron que ir tras ellos para asegurarse que corrieran en la dirección correcta. Y para que no hicieran ninguna cochinada. <risa> Puede parecer muy raro, pero ahora tener cerdos es lo más fresco del 2005. Los jóvenes lo usan 2006. para distinguirse. Del 2006, perdón yo no soy tan fresco ni la ni el año ¿Estás, estás fuera los jóvenes lo usan para distinguirse decía, entre sus compañeros por ejemplo oigamos esta canción juvenil no me vaciles porque, porque tengo un cerdo. No me mires mal porque tengo un cerdo. Ir más guarno porque tengo un cerdo. cerdo. Vas para jabugo pillate uno de recuerdo. No me vaciles porque, porque tengo, un, tengo cerdo. un cerdo. No me mires mal porque tengo un cerdo. Qué ¿Y pensado que lo más fresco del 2006 quería decir lo más cool abrigo, de 2006. Está bonito empezar a decir fresco de decir cool. Bueno era mi propuesta. Sí, <muchas> me encantó, me encantó diciendo no. Yo lo un cerdo de mascota. Eh, y George Clooney es un tipo fresco si hay gente fresca. Totalmente. Allí día le tiene dos cerdos de navación. No son cerdos. No terminas, se se empieza a reír antes de terminar la frase. No sé, el es el, el de tarra. Sí. Después en el torneo de puercos siguió el fútbol. Aunque la estrategia no estaba definida, los jugadores se dejaron guiar por su olfato, sniff, sniff, pues el balón estaba relleno de caramelo. Así las llegadas a la portería contraria y los golpes fueron muy dulces. ¿Y cómo aprendieron a jugarle al fuchimbol los porquitos? Los jóvenes raperos fueron testigos y nos los cuentan cantando. Un día dos cerdos picaron a mi puerta Venían de otro planeta y ¿Sí? sí, de la galaxia puerca Suerte se acercan Lo vi por una webcam, créanme eh. Habían raptado a Beckham Me cago en la UEFA Este es el famoso hip-pork Se sí. caga en la UEFA Claro, el se lo robaron a, a Beckham Claro, los y... puercos El, el universo por Keryl, está bien Y aprendieron a jugar al fuchimbol La última prueba fue la natación quizás la menos afortunada Pues el agua desconcertó a los atletas porque son puercos claro. y son gente sucia ah, por eso era, no sabían gatos Tenía detergente en agua ¿Y ¿Es un evento divertido? Es un evento divertidísimo Otra noticia también rusa enviaron o enviarán, enviarán a mexicano a Rusia para entrenarse Uy, cómo estoy eh. hoy para entrenarse <ríe> como cosmonauta Antes eran los rusos los que iban a México ¿A entrenarse como cosmonautas? No, a huir de una dictadura despótica que les quería matar <ríe> la Universidad Nacional Autónoma y después se pasaban a California de México, la famosa UNAM enviará a un académico o a un estudiante fíjate, lo tiene muy poco decidido todavía El que quiera, va. el que se anote. Que el primero que levanta la mano va, lo van a enviar para entrenarse como cosmonauta. El acuerdo con el centro ruso de entrenamiento para cosmonautas Yuri Gagarin. Perdón, boludo. cosmonauta <risa> es la palabra rusa y astronauta es la americana. Nah. Pero pues es no. Es una interpretación no, no, linda. No, sí, hay algo de eso. Hay algo, de eso, en serio cosmonautas es y que se leyendo la cosmo todo piensa como una boludez que yo digo pero la gente en su casa se queda pensando no, no, y va a buscar no, a los no, libros pero era algo así, pero yo digo te... darín fue el primero que dio la vuelta a la tierra en una navecita espacial primero hombre antes estaba la perra laica pero no cuenta por era prerra. exacto la cuestión es que permitirán colocar nuevamente a un mexicano en órbita cosa que también había pasado aún, ¿eh? hecho que no se repetía desde hacía 21 años cuando Rodolfo Neri Vela participó en una emisión de la NASA y tenemos un audio interesantísimo sobre las primeras observaciones hechas por los astronautas y el polvo lunar el misterioso olor del polvo lunar se siente suave wow. como la nieve pruébelo no está mal según John Young huélalo El polvo lunar era increíblemente pegajoso, adhiriéndose a las botas, a los guantes y a cualquier superficie expuesta. Esta es una mezcla de porno española y National Geographic. Exactamente, es el astronauta hispano prototípico. Sí. Rodolfo Pisó la Luna, ¿Se imaginan una noticia de ese calibre, <risa> un me convierto en marciano, vendría bien. Me convierto oh, en marciano, <risa> recordémonos. Eh. No sé <risa> ni cómo me llamo. Y le echo polvo. Esta misión poblano. es parte sí. de un programa. Sí, feo. Sí, sí, sí. La guasa de el alma. Pero si lo dijo la señora, la... señora, la señora estaba hablando pues, Claro. Yo solamente. Esto lo saqué un de... audio de la NASA, en serio. Ah, bueno. Era un audio de la NASA. Esta misión es parte de un programa especial de la UNAM y el Instituto Aeronáutico de Moscú y culminará, culminará con la construcción de un nanosatélite que describirá mejor oh. los simios. ¿Qué quiere decir nano? nano es chiquito, lo que eso. no sé es que tiene que ver la descripción ah. de los simios con todo el programa astronáutico, cosmonáutico, cosmonauta, astronauta. Pero lo que más me intriga es... ¿Cómo va a ser el mexicano para aprender a hablar en ruso? ¿O cómo sería un mexicano con su particular tonada hablando en ruso? ¿Me Yo... intriga eso escuchar un mexicano hablando en ruso? La dejo no. picando. <risa> a mí me intriga cómo hablan un mexicano en castellano, por ejemplo, porque no lo entiendo. A mí me intriga qué canción rusa vamos a escuchar hoy y vamos a arrancar con el especial entonces de los rusos. En las de Rusia Emania lucha con amor, Unia con Alemania, por una Europa mejor. Joe Kipalki presenta a 20 años de la tragedia en Chernobyl su especial de música rusa y en estas bandas que van a escuchar hoy y nunca más en el resto subíamos a escuchar a muy Mitrol haciendo muy Mitrol utekai y después ¿no? Velo haciendo Colibel ¿Y Naya Pesnia. ¿Has sido un chiste sobre esa digo, No no, no, no, no, no. Eh. para mañana. Парочка простых i молодых ребят. ла ла ла лай ла ла ля лай лай лай лай Roku ниже бедра, он как Z matrych siąłeś kusz torna atrę A stali stolfem i narastyrzani jeje Parać katras wie ребят ла La la la la la la la la la la la la la la la la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 Стоит на кухне, не допит горячий шоколад, А он уже себе сопит, мой маленький солдат. Ему приснятся, как всегда, далекие миры, Планеты, пальмы, города, воздушные шары. На карнавал таискренный судьба, Встать позволится, штурвал суровый капитан. Без ним пиратский клад найдешь в подземных тайниках. Принцессу юную спасешь в альпийских ледниках, Она тебе подарит вальс на сказочном балу И голый мальчик пустит в вас волшебную стрелу I sam marquis do sada. Wajak, princesa, piszę a jej na dziwanty. Za wyplastarę jedzie ładna, bo wielkie piłki za okna Pani na И за женских тел, но в день когда я стал большим, как поле чучела, принцесса превратилась в демофея умерла. Пусть тени за окнами дышат, они нас с тобой не услышат. На встречу юности. Игрушечный фрегат А он себе тихонько спит Мой маленький солдат Его видение в этот час Прекраснее, чем цветы А за окном танцуют Вальс московские коты Casi ni potier, en Yolki Palki. Alguien enachito, le gusta cantar. Alguien enachito, tu atlety especial. Yo para lo que viste, esma pues, leon de lunat. Si, la si, si, si, El nacho espumado se descorcha en Yolki Palki. Nacho no. Hola Nacho Pero oh, no, no, no, pero encima que me pone. Vení, con no conmigo eso. Lisandro, sentate conmigo, y dale si, si usted me, me nota tenso y me nota tan raro es porque estoy ¿Qué? como que me giró todo el mundo Así <risa> estoy sentado del otro lado de la mesa no me giró Es cierto, el mundo gira no, para no, el otro no lado No tengo ahora. auriculares, ¿sabes? es que es más importante que tenga auriculares y no, Luciano Ridigos que que los tenga yo? Esta no, pero, lo más importante son vos, dale Bueno no es, no es cuando uno tiene sueño y no tiene. No, no entra acá la auricular de esto. Toma. Bueno, ahí está. Así. Estamos sí. haciendo todo lo que te debimos haber creo, hecho <risa> durante el tema. Yo creo que Pero bueno, es que... esto es radio, ¿verdad? Radio realidad. ¿eh? Esta es la realidad. Nada de inundado ni de no nada... Chico, Se confiere a qué. Se confiere, en realidad... No, no tengo ganas de hablar. No tengo ganas de hablar, estoy cansado. Eso es una en no realidad. Y ¿no? en realidad el estar cansado y el, todo esto es porque es porque porque me di cuenta de ¿Trabajás? que no, además de eso es que es que llevo una vida en la cual en la cual me, me faltan satisfacciones de las cuales son así como por ejemplo no sé si a ustedes les pasa y yo tengo por ejemplo unos amigos que, que, que escuchan música de reggae y, y todos los fines de semana pueden ir a ver esas bandas feas que les gusta eso ellos como non palidez el el los cafres tanto alegre, claro. En tanto. Oh, bueno, esa gente, ¿ves? Entonces, no sé yo, digo, uh, pero estos, estos pibes al final la rehacen porque porque las bandas que le gustan a ellos vienen a tocar todos los días y pueden ir todos los días, uh -huh. lo cual lo cual me hace pensar a mí que tengo que hacer algo, porque las bandas que a mí me gustan no vienen a tocar nunca. Por mí tampoco, a mí, por ejemplo, me gusta Matilda y nunca puedo. Claro, no tiene que viajar de hasta Villa María Exacto. el viernes y bueno, Y, y lo que pasa, entonces a todo esto yo dije, bueno, tengo que hacer algo, porque porque no puedo seguir así, digamos, enviando a, a gente que, que está todo el día a fondo porro y va a ver la banda <risa> y nos vas a traer mal, No, no, no me volví sí. a Pero ah, bueno, por ahí sí un poco, pero a lo que voy es que es que pensé que pensé dos cosas también. Pensé que, que de venir to, todos los fines de semana a bandas que a mí me gusten mucho, yo tendría que tener mucha plata como Exacto. para poder ir a verlas. Eh, así que, así que bueno, nada Como ya estoy haciendo mucho por la gente Cuando cuando cuando les di clases de cómo ser mejor persona Y más copado Ahora voy a hacer algo por mí mismo Entonces voy a hacer lo siguiente Primero, para, para que puedan venir bandas que a mí me gustan Voy a pasar más bandas que a mí me gustan Y, y segundo, para llenarme plata voy a pasar los Daylight, así, qué sé yo, Sadik me da plata ¿Dónde vas a pasar? ¿Dónde vas a pedir la plata de ahí? a Como a voy a la oficina Y le decís, me pasaron Claro, mirá, me pasaron Radio Universidad, acá tengo el dato Me vas a cobrar a nosotros? No, no, en realidad la radio paga un, una plata por mes y tiene que presentar una lista, no sé si es qué se hace, eh y en una lista, una lista con ah, bueno, vamos a con todos los sí. temas que, que, que, que, se, que pasaron. se ¿no? Está bien. Entonces, entonces, tipo yo voy a la red y digo, mira, acá en la universidad y si vos mis mi tema, vos me tenés que dar plata. Pero la red paga paga y esa plata después me la tienen que dar a mí. Podemos currar con esto. Podemos sí, hacer sí, la puede, lista, se ¿crees, se ¿crees que la hagamos a media? es cómo se puede currar y lo podemos hacer ahora? Tipo, agarramos un puñado de canciones. Sí. Y vamos a registramos más ahí. Y después arreglamos con un operador y vamos a media y anotamos que todo el día son otra canción, de todos los días el mes. ¿Quieren que la hagamos? ¿La hacemos? Sí, qué sé ¿sí, yo, aunque sea, un 200 p por mes. <risa> Está muy bien. Quiero sea... registrar las la que tiene spirit. Y no, no, pero tiene, tiene que ser una canción. Son 200 p más de lo que nos pagan, así que.. Claro, claro, nos yo viene a mí, bárbaro. con los 900 pesos que me pagan no me alcanza. Bueno, no sé tampoco. <risa> así que, así que bueno, nada, como no, no dije que no iba a hablar mucho y no voy a hablar mucho más. Uy, primero vamos a pasar una anda que a mí me gusta. Solamente eso. contaste el curro que vamos a hacer y nos van a meter en cana gracias a eso. No, no, no nos no van a meter en cana, porque es un curro que es bastante frecuente. Igual, igual no quise, no quise mandar al frente, porque no sé si se hace eso, así que estoy no, la vuelta y no miro al operador, que capaz que <risa> con cara así como diciendo. Uy, uy, uy. Sí. No, ya te hubiera cortado el micrófono si sí. había algún problema. Bueno. Eh, entonces eso, primero iba a pasar una anda que me gusta, que, que se llama Sexa, que son de Buenos Aires, que nada, el pibe este que, que canta y, y toca la guitarra, antes tocaba en una anda llamada Catarsis, que también tocaba Gori, el fantasma Gori, y antes tocaba en una anda llamada Autocontrol, que eran uh -huh. hardcore, que, que el sábado tocan acá en Rosario, que es como que hacen un show de vuelta. Que y bueno a mí no me gusta auto autocontrol. Y, catarsis. Claro, autocontrol, catarsis y después está dando sexo. Bueno nada y y eso primero sexa y después el, el disco no de los la que es una bombita. Eso. Eh, un tema que se llama bueno, no sé cómo se llama. Bueno, ah, darle plata Nachito se, se llama. Darle plata Nachito. Ah, Espera me pueden llamar al 4118204 me dicen que me quieren. Ellos hacen sentir mejor. <risa> que, te quiero Nacho. Adiós. <risa> Bueno, ¿cuál es el otro tema que vamos a escuchar? Ya había dicho. No, bueno, no importa. Pero dicho, la ¿no? gente se olvida. Sí, pero que... vos pediste cortina en algún ¿Vos... momento? Claro, yo... pedí cortina? No, no pidió cortina, pero no, importa. no es que estamos que hablando es que... del tamaño del miembro. Y yo sé es que no tengo medio cortina. Y a lo mejor, a lo mejor. Ay, a claro, no. Bueno, eh, la cortina igual si quieren, desde que eran los Nerquís. Eh, y, y ahora vamos a escuchar un temazo que, nada, esta era para que yo cobre esa los claro. los, los, ah, los daily del disco nuevo. Pero como que... lo presentaste dos veces a lo mejor podemos pasar claro. por dos. Ah, lo puedo pasar Bien. por dos. No, la cortina también era, vamos así que era todo. Todo, todo. Uy, todo. me lleno de plata, <risa> esto de estar en la radio es lo más. Eh, los, los daylight Los daily Haciendo? Haciendo, no me acuerdo. <risa> denle plata a Nachito. Oiga, ¿usted? Sabemos que tiene o tuvo padres, pero no queremos sensibilizarlo. En Yolkipalki nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Jolkipalqui en medio de un desorden, hoy traje todo desorganizado, así que bueno, así está saliendo. 418204 es el teléfono. Jolkipalki arroba la dirección de correo electrónico mm -hmm. y ahora. Y en breve ww.jolkipalki.com.ar. Atentos, atentos, atentos, atentos. Y ahora el único tipo que quedó sin copete de presentación me siguen discriminando el tipo más discriminado soy el que a hacer un bloque si me discriminan en este mismo bloque no va a hablar de Takashi Mikake vamos a hablar un poquito así bueno para que lo conozca ¿por qué Takeshi Miki y no Takeshi Mike por ejemplo? Porque es chino es japonés no japonés es chino japonés no no a discriminar que son todos iguales no los japoneses no son los mismos que los chinos son los mismos que los coreanos ni los tailandeses parado discriminar decir que son diferentes Ah, bueno, pero bien, claro, pero depende, pero, pero, usa pero, pero, pero, discriminar, Claro, depende, claro. y el mal decir. uso. Del son todos caro? lo mismo de escribirar, <risas> ¿Es decir, son todos lo mismo discriminar. Sí, no, porque este no, tal bueno. también discrimina. No, no importa, vale. son distintos. Los coreanos son más sucios. de los sociopató? directores más sí. prolíficos del cine oriental actual. Dos o tres pelis al año. Sí. Bien. No no tanto, para Te quedaste ti. Más serio. Cuando digo prolífico quiero decir que el señor Taquete Quería decir prolífero prolífico no, por empezar prolífico entre 6 y 7 largometrajes al año ah, para que hace no que hacer eso. 42 o 43 años ya tiene más de 100 películas filmadas a lo largo de su vida ah, ni se las vio todas cerca de 150 películas porque también filma para televisión es un animal del cine que el calamaro en del todo sentido algo así claro, y como Calamaro tiene películas que son buenas y películas que son, son muy una malas o porquería horrible que no son las que llegan acá acá llegan las que más zafan exacto eh, es un señor son que son tres por año nomás ¿Eh? tres por año nomás claro bueno si uno seguía por los festivales de Mar de Plata el Bafis, y, y eso sí cada uno todos los años hay una nueva de Mike en alguna sección Mike es amigo tuyo ya porque no porque no pero esperemos que sí Lo que pasa es que no puede tener mucho amigo haciendo siete películas al año como que siempre cambian todo el tiempo los actores, los asistentes, todo o sea, es como dar clase en 10 lugares diferentes, no puede ser amigo de nadie <risa> es eh, cierto sí como si vos hicieras 10 programas de radio diferentes uh, no? qué garrón me llenaría de plata <risa> sí, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo no, si no? o si lo haces acá bueno este señor Take que así como es desbordado a la hora de filmar en cuanto a cantidad uh -huh. también lo es eh, en cuanto a estética o propuesta narrativa su cine se caracteriza por ser eh, un cine desproporcionado en todo sentido el varios es cualquiera <risa> <risa> esa película es cualquiera varios géneros claro. la misma película distintos tipos de personajes distintos tipos de técnicas el sumum de, de su obra es una película que vos ya viste cuando decís vos te referís a, <risa> a vos Lisandro ah. a vos oyente amigo titulada La felicidad de los Katakuris. de Happiness of the Katakuris. The Happiness of the Katakuris que se puede conseguir por la internet. No es piratería bajar por internet. No. No no. Eh, bueno, es una su película más paradigmática por una película donde combina terror con eh, costumbrismo, por un momento parece una comedia de Sandrini esa película y alterna momentos de terror, de acción y hasta de musical. animación en plastilina y, y musical también. Tiene dos o tres musicales. Y musicales, ¿no? varias musicales, sí, con un final que remite a la novicia rebelde. Eh, y esto es muy común en sus películas, toda la mezcla genérica eh, y también los cambios bruscos en, en el tono de la narración como en otra de sus películas más populares y esta sí se, es más accesible, se consigue tanto en DVD como se puede ver en cable, se llama Audition, Audition, se escribe bien? Una película que tiene como una introducción de una hora de un hombre que conoce a una chica y me gusta de esa chica y empiezan a salir y hasta ahí tenemos una hora de película donde no ha pasado nada y hoy descubrimos que la chica es una sádica total y lo encierra ese hombre y le empieza a practicar todo tipo de torturas no se vio algo, ¿te a, a mí me pasó que empecé a ver esa película y me embolé en la primera y la dejé ver, me pareció una basura hiciste mal la verdad que, la verdad que, que, que tu director es una basura yo no, tengo un coreano pero que pero cocina te... comida vegetariana y hace como 40 kilos por día y nadie le hace un programa en la radio pero porque vos solo sos vegetariano Eh, no, no, pero cuando recibo tortura <risa> me la refiero a que, que le clara y alfileres buenísimo. en el ojo. Y le clava, le clava, le clava alfileres en el ojo, ah, le corta feo el pie eso, con una che. cadenita que tiene una sierra, una cosa terrible, es ¿eh? insoportable, Nacho lo que te perdiste. Eh, estas son sus películas más conocidas aquí en Argentina. También, también tiene una saga llamada llama Dead or y, Alive. Y esas dos no son incluso del mismo año. Puede ser es muy probable, son bastante, sí, están bastante cercanos. Oh, las de sí, Dora do Live son conocidas de, también. Son conocidas. La primera es conocida por terminar con una explosión sorpresiva que en el que mueren todos sus protagonistas. Yes. Y más sorpresivo es que después puede ser de Live 2, o sea que es la continuación de la película donde murieron todos sus protagonistas <risa> en una explosión. Este es el cine de Takeshi Miki, bueno, sus películas se caracterizan, se caracterizan tanto por eh, abordar la, el subgénero de yakuzas, que son la mafia japonesa, así como tenemos películas de mafioso italiano, está la, la, la mafia japonesa, las películas yakuzas, que son un género en sí mismo y que ha abordado Takeshi otro, ta... ahí, ahí, ahí, no, no, importa, no importa. Takeshi Kitano, otro gran director de Japón, se llama bueno, todo igual, es decir como Juan acá, eh, también ha hecho muchas películas de terror, películas de acción y Katendo se despacha con algún drama sorpresivamente, y comedia, eh, y comedia, digamos el cine japonés siempre tiene paso de comedia, si es un drama una de terror, una bélica, siempre es como un detalle que ya escapa por favor, esto es una falta de respeto siempre hay una gotita que le cae sea, de la cabeza, ¿no? felicitarme por este bloque todo mal eh, bueno, Takeshi Mike no es alguien que se consiga fácilmente en en su videoclub favorito ni tampoco que se estrenen sus películas en el cine todo el tiempo pero eh, internet, vuelvo a decir, es una mina de películas de Takeshi Miki y se puede conseguir mucho de este material Eh, y es enteramente disfrutable para toda la familia, en el caso de que uno tenga una familia muy, traimo, muy traumada, enferma. claro, muy enferma que se la banque así que bueno, un nuevo nombre para agregar a la lista de directores favoritos de usted si es fanático del cine, Takeshi muchas gracias Luciano Revigonda ¿De nada? Ta -ta -ta -ta. el que venga, el que venga ya no importa más nada ¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. Me gustaría mucho que el grupo de los 8 sean 10 Así pueden organizar sí. también un fútbol 5 y OK lindas ideas para un mañana mejor Hay un par de cosas como para hacer mañana y, y cuando, el domingo también Cosas copadas Empecemos por mañana Mañana pueden ir a la casa encantada a la casa encantada. ¿Qué donde queda la casa? ¿Es ahí o en otro lado? Está en WebMC Rodríguez pueden ir desde las 9 a comer pizzas, a las 11 van a ver un DVD de New Order con... Increíble con la presentación de... En vivo, ¿no, Nacho? Un DVD en vivo de New Order, 6 temas en vivo en la casa encantada. Para todos los que nos morimos de ganas de ver a New Order. vivo completo. las doce se ponen a escuchar yo y vuelven a la una exacto que hay fiesta arranca la fiesta y el domingo y va a poner música Nacho sí exacto como siempre todos los jueves y el domingo va a haber en Love and Rocket la fiesta recepción pop del qué no sí. no patine no. sí no sí va a ser en Love and Rocket que está ahí en Calamarca 2384 el domingo 30 desde las 11 y va a estar el DJ buen mozo de Ignacio Espumado <risa> mezclé todo sí y Crazy Fish Crazy Fish crayfish crayfish, crayfish. Okay. No, bueno. ¿Y bien y me pues, tiene que este detalle muy sí. importante el lunes primero de mayo no van a trabajar ni en la escuela ni nada no entonces pueden dormir hasta claro. tarde. Así que el domingo vayan a pachanguear con nosotros a lobe y rocket lobe y rocket y que hay amor y, y, y, cohetes. y cohetes amor y cohete uh -huh. claro y de golden rocket que era la Una fiesta reggae <ríe> Sí, el sábado fiesta reggae sí. en Rocket. No, no, Hasta mañana. Hasta mañana. Nos despedimos con el disco nuevo de no, Sonic Youth, Rather Rip. No, Todavía no salió, así que vayan escuchándolo de aquí. World the Ways. Qué pérdida que es esto. Qué creation. Get the picture you'll the as well What a waste You're so shaped I can't wait to take your face